Y ahora, eh, por primera vez, sonando acá la hora los amigos de Los Billys. ¿eh? Hola, ¿cómo va? Contentísimo de tenerlos. Yo también, bueno, nosotros estamos re contentos de venir. Viejo amigo de la casa, <risa> el Jonky, ¿eh? Saludos a todos que están escuchando. Eh, bueno, Los Billys es una nueva banda que, que armamos hace poco. Eh, hace, ¿cuánto estamos tocando? Desde agosto, debutamos uh -huh. en agosto. Meses. Y, y nada, estamos reservados. ¿Viste? Ah. Cuando recién empezás con la banda estamos sí. nos abrazamos, esas cosas. Uh -huh. Bueno, es el momento de mostrarlo. <risa> bueno, vale. bueno, ¿tocamos? Sí. Vale. Bueno, vamos a tocar eh, Los Gigantes. La canción que hizo nuestro amigo Mariano Nard, que le mandamos un abrazo. Uh -huh. Gigantes, si sí, vienen los gigantes, son estos amores. Show. H, los Bilis. La otra? Eh, los, la otra. Con Urbano. Con Urbano. Vos con Con Urbano. La canción más? Ah, perdón, perdón eh. o sea, ¿Entra uno más? Re, sí, revivió el espíritu de los kinemis <risa> sí. Fecha, próxima fecha de los billys No, tenemos una en Sheldon en diciembre recién Así Muy que bien. si nos quieren invitar a tocar Invítenos a tocar a los billys Muy bien, exactamente Sí, sí, hay, hay tiempito todavía, para un par más Contá quiénes te acompañan. John bueno, King. la banda... Eh, con, empecé a tocar con Federico, que es el tecladista, uh -huh. uh -huh. que siempre tocó en bandas darks. Tenía una banda que se llamaba Daga. Que es re dark, mal, mal. Re contra dark. Y bueno, y Ariana eh, también es amiga, que eh, nos juntamos a tocar la batería, qué sé yo, y empecé a tocar la batería yo. Uh -huh. Y digo, bonita, tocar el bajo, que ella tocaba el bajo en un montón de bandas. Eh, ¿Qué onda tocaba? En eh, Alien, horrible. Eh, en alien, sonrisa. horrible. Si no, no son bueno, bueno Indies, no recontra Indies. No, ah. Esto recontra es todo, todo re Indies. ¿no? <risa> <risa> bueno, cuestión que nada. Eh, bueno, y, y, y bueno empezamos a tocar en el verano con Fede que vivía en la casa de de Germán de Moscú que era también vive Fer de los uh -huh. diamantes telepáticos. Oh, todo recontra Indies. <risa> <risa> bueno, y con él nos empezó así de juntarnos a tomar birra, a tomar mate. Surgió. Empezamos a zapar y él me dice, che, y tuvo que tocar y yo estaba con medio, no quería tocar. Y bueno, después nos pusieron a tocar y salieron temas, y estamos re contentos. Muy y bien. bueno, hasta y el fin de año vamos a sacar un cassette. Muy bien. Es lo que estamos esperando. Vamos <risa> con la siguiente. Bueno, vamos. ¿Tolveno? ¿Tolveno? Bueno, vamos a hacer un ¿Tolveno? tema de los Kinemills que se llama Tolveno. Dale, temazo. We'll No, no, no. No, no, no, no. vamos, vamos. Bueno. tenemos tiempo para dos más bueno dale. bueno vamos a hacer no necesito y vale pero... bueno. en el medio cerramos Necesito, no necesito no. Yo nunca fui baterista, así que me cago de risa baterista. <risa> Los en la pulenta, queda tiempo para un tema más, pero antes vamos a cerrar el programa. Agradecemos obviamente a Los Billis por haber estado acá A Pat de G. Devils y Cumia Cumbia Queers por la entrevista que, que nos dio Al equipo entero, que lo sí, vamos a recordar A Lucas Mamone que está uh -huh. haciendo acá sonido para la banda A Diego Giraud, nuestro uh -huh. operador técnico Nicolanto desde su casa ¿Eh? Nicolanto desde su casa, por indicación médica, le mandamos otro abrazo A Adrián Viña, producción y locución Y acá Juan Manuel Strasburger. Eh, van a poder escuchar el recital entero de Los Billis El lunes o martes cuando lo subamos a nuestro blog Cosaspulenta, blogspot.com También van a escuchar la entrevista Agradecemos a Armando Pérez Que es de México, nos saluda Que está escuchando el programa con sus hijos Dante y Joaquín Pide, divagando desde el Salón Cósmico Lo pasaremos en alguno de los programas que vengan Seguro eh, Les decimos que el programa que viene va a ser muy especial Va a venir una banda Atentos. muy importante atento. 200 de la hora pulenta Exactamente de la hora que viene, Total, Totalmente Así que bueno, los dejamos con Sucio Pop Pero antes, un gran cierre con los Billys Y nos vemos la semana que viene Bueno, muchas gracias. Un lujo tocar en el programa 199 noventa y nueve de Laura Pulenta. Me <ríe> encontré, Margarita bien, Thank you